Argentina Potencia. Dice que en las campañas se gasta mucha plata. No solo se gasta plata, sino que hay que aplicar la imaginación. Mm -hmm. eh, a veces descontrolar. A veces una imaginación tortuosa. Por supuesto. Aparece. El gran tema es ¿de dónde viene la plata que se gasta y en qué se la gasta? Por eso. Así que dos casos que últimamente están dando vuelta por ahí. Distintos, pero. Unidos de alguna manera en esta. en este informe de Carne Podrida. Adelante. La información es poder. Y si hay un poder oculto, también hay una información en las sombras. Carne podrida. Es la mitad. Y nada más que la mitad de la verdad. El siguiente testimonio prueba cuál fue la participación real de Muammar Gaddafi, Manuel Noriega y otros personajes tristemente célebres en la campaña que llevó a Menem a la presidencia. Buenos días señores pasajeros, mi nombre es Mario Rotundo y como le indica esta credencial participo en la campaña Más por Menem. ¿Qué es Más por Menem? Más por Menem es una asociación solidaria sin fines de lucro que brinda asistencia, techo y alimentos a miles de funcionarios que hoy se encuentran en la calle. Que sin nuestra ayuda hoy no podrían subsistir ni estar a la espera de un cargo. Es por eso que les vengo a pedir simplemente una mínima colaboración bajo el proyecto... Más por Menem. Una campaña de recaudación de fondos para otra campaña. Más por Menem. Participe usted también en esta cruzada junto a las celebridades mundiales que nos brindan su apoyo Muammar Gaddafi, 4 millones de dólares General Manuel Noriega, 400 mil dólares Augusto Pinochet, 200 pesos chilenos El descuartizador de Milwaukee, 10 dólares y todo su corazón Usted, ¿qué espera para colaborar? Más por Menem. Dele una sonrisa al próximo presidente. Él se lo sabrá agradecer. Muchísimas gracias. Armando Gostanián, protagonista de otro desaguisado gubernamental. El siguiente testimonio es parte de una conversación telefónica en donde el obeso funcionario intenta convencer a Menem de que apoye personalmente. La candidatura de Avelino Porto. Escúcheme, Carlos. No hay posibilidad de que usted acceda por ponérselo. No, no, no, no no hay. ¿eh? Punto. El método propuesto por Gostanian está basado en la misma idea de la que surgieron los menemtruchos. Dile, no sea tan inflexible. Los preservaportos van a hacer un boom. Pero querido, le, le estoy diciendo están... Pero... pero le digo que los beneficios de la campaña... El COVID, pero... Los preservaportos Preservativos de tipo promocional El propio Gostanian Imprimiría en la Casa de la Moneda Dele, Carlos, son lindos Están bien impresos El tema es que al inflarlos tiene la cara de Porto sonriendo Y abajo le ponemos Proteja al Congreso Póngaselo al Senado Pero, pero ¿por qué insistir sobre, sobre este tema? O yo hablo en japonés No se ponga así, ¿está bien? Perdón La siniestra maniobra de Gostanián, además, se basa en la fallida campaña con la cual el exministro Porto intentó juntar un millón de preservativos para repartir entre la población. Ahora, como vemos, intentarán juntar otro millón de preservativos, esta vez para que lo voten a Porto. Carne podrida. La mitad. Y nada más que la mitad de la verdad. Hey, Inquietantes, inusitadas revelaciones. Sí, realmente, es, es, es para pensar. Es para pensar bastante. No se sabe es. Es para pensar. Argentina Potencia.